Del álbum Can t Get Enough del gran Barry White. Si me permitís el comentario, esta es una de las canciones que cantaba mi padre. Mi padre era cantante y cada vez que la escucho me acuerdo muchísimo. ¡Qué gran canción! ¡Imprescindible en cualquier g u a t e q u e Oye, para g u a t e q u e es el que empezamos ahora. a o w Sí, es una fiesta diaria que nos lleva hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. y por supuesto, todos vosotros, claro que sí, nos ayudáis a confeccionar las tardes más frescas y divertidas. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y hoy dándos las gracias porque la familia de Pleikis se ha ampliado. Sí, c a d a v e z s o s más los que pensáis que la tarde es el mejor momento del día, ¿verdad? Menos la del domingo, que trae una promesa de lunes, las demás. El mejor momento del día. Bueno, pues n amigos d a a hoy la cosa va a ser divertida como todos los días pero hoy aún más porque le vamos a dar un toque de humor con dibujos animados s í todos tenemos en nuestra mente aquel dibujo animado que tanto nos gustó y hoy queremos saber cuáles fueron los dibujos que marcaron tu infancia y con cuál te identificabas con los amigos de n a r c y s y s t e m hoy tenemos un aparato fantástico que se llama music box 5 que son unos altavoces con bluetooth para que escuches xfm que por cierto empezamos Buenas tardes niños y niñas, esto es Play Kiss con Ricky García. El Primer minuto poniéndote ya en las nubes con temazos tan positivos como este de c a t h e r i n e and the Wave, se llama, ¿eh? ya lo sabes,、sí. Walking on Sunshine. Bueno, pues una vez más, gracias por estar ahí y ¿eh? por compartir con nosotros este precioso martes de primavera. Y aunque los martes también son duros y aún hemos llorado un poquito esta mañana, hoy hemos sabido. Que la tribu de Play Kiss ha vuelto a crecer y por eso hoy es un gran día, y con eso se nos pasa todo, ¿eh? Igual que cuando éramos enanos, ¿te acuerdas? Y nos ponían en la tele esos dibujos animados que nos hacían olvidar que nuestro hermano nos había pegado, que nos dolían las muelas o que los papás nos habían castigado. Por eso, hoy, Día Mundial de los Simpsons, queremos recordar con todos vosotros esas series animadas que nos absorbían, ensimismaban, abstraían, distraían y más que nada, nos encantaban. Pero tanto, tanto, tanto que hubiéramos querido ser uno de sus personajes. Por eso hoy queremos saber cuáles fueron los dibujos que marcaron tu infancia, con cuáles te identificabas, cuál habrías querido ser. ¿Pedro Picapiedra? ¿David el Nomo? ¿El Inspector Gatchet? Cuéntanoslo en el 606-712-658. 606-712-658. ¡Abrimos líneas! s e s t á s en p i s Con Ricky g a r c í a Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars.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 p u e s l l e g a e l momento de nuestro top Ten Ya sabes que en las últimas semanas te hemos estado repasando año por año lo que significó la década de los 80 en el mundo de la música. Y hoy terminamos década. Hoy estamos en el 89 y lo he titulado Nos Preparamos para un Nuevo Mundo. Bueno, en muchos aspectos, 1989 supuso un cambio radical. En la geopolítica, en la economía, en la tecnología. La sociedad no es una realidad ajena a estas otras dimensiones y se vio afectada por la llegada de nuevos aires. La que venía. Que venía, iba a ser la última década del siglo XX. Y había que prepararse. El mundo de la cultura también cambió. Los avances técnicos mejoraron el cine y en la música se abrieron paso nuevos estilos y sonidos. Un cambio que se reflejaba muy bien en un capítulo de Los Simpsons, precisamente hoy es el día de Los Simpsons, sería que empezó en 1989, en el que la tienda de discos del pueblo antes se llamaba Good Vibrations y pasó a llamarse Suicide Notes. Un cambio de nombre que evidencia el cambio en la cultura, en la música y en la nueva juventud. De las buenas vibraciones a las Notas suicidas, de bailar en las discotecas a escuchar guitarras distorsionadas en la cama. Bueno, pues prepárate porque este es nuestro Top Ten de 1989. En el 10, Beat 52. シンランスミックレイジー、フォーシ Could Turn Back Time。 s r o d u c c i o n e s tan perfiladas y perfectas siempre las de c h a r está en el 8 y en el 7 las chicas de melting monday con su e x i t a f e eternal flame de bangles ドラフトナイトの6のトップ10のトップ t 0のトップ10のト a プ10のトップ10のト o プ10のトッ o 10のトップ10のトップ10のト10のトップ10 10のトッ n 10のトッ c 10のトップ10のトップ10のトップ1 d のトップ10のトップ Madre mía, con esta canción hubo un baby boom terrible. Y en el cuatro, el gran s i d d l t o n John con Sacrifice. Estamos ya en el p o d i o q u i é n se lleva el bronce en nuestro top? ファー。 Más emoción nos acostamos nos acercamos al número uno en el dos. la medalla de plata se la llevan de page mode con personal jesus s d o Del top 10 de los grandes éxitos del 89, pues ni más ni menos que Roxette. Listen to your heart. That love falls apart Your little piece of heaven turns to doom Listen to your h e a r t 20 años con la mejor música. For today. Oh, today o u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 Éxitos de Spandau, v a l l En el 83, año en el que Remedios Amaya y su barca nos llevaron a la deriva y consiguieron una puntuación récord. Cero puntos. Y 42, una menos en Canarias. Pues hoy es el Día Mundial de los Simpsons. No sé si lo sabías, ¿eh? si te acabas de incorporar. Antes que nada, hola, bienvenido, bienvenida. Esto es Play Kids, el show de la tarde. Hoy queremos recordar con todos vosotros esas series animadas que nos absorbían. Así que, dinos cuál fue el dibujo que marcó tu infancia. ¿Con cuál te identificabas? ¿Cuál habrías querido ser? 606-712-658. Hola, soy Daniel de Barcelona. Hola, d a n i e l Pues con el personaje que más h e b é i s identificado ¿Sí? es con Garfield, porque d e s de la pandemia. a c t o como él. Siempre que puedo tirar el sofá y siempre comiendo algo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar y soy de Cieza, Murcia. Hola, Pilar. Pues yo con el personaje de dibujos animados que me siento identificado es con Heidi. ¿Cómo no puede ser otra? Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos s o los e oigo yo? ¿Por qué? Por la naturaleza, la relación con las cabras. ¡No <risa> s Todo eso que conlleva. Ah, y tener un abuelo con la balbita blanca y ser muy buena persona. Y los pajaritos p í o pío, pío, pío! ¡Qué arte, t i e n e la chica, eh! Hola, s o y i v á n de b i l o Hola, ves, mi personaje favorito de dibujos <risa> animados era el gato Isidoro.、En、el mundo de los gatos, Isidoro es el a m o Me lo ponía mi tío cuando era pequeñajo. Y me lo ponía a la hora de comer. Y la verdad es que era un campeón. Siempre se llevaba a todas las latas de calle y me gusta, me gusta mucho. Hola, buenas. Soy Raúl desde Barcelona. Hola, Raúl. Yo con el personaje de dibujos animados que más me siento identificado es con Roger Rabbit. Porque tengo una pedazo de mujer súper apañada. Y todavía no tengo muy claro cómo、uh, es que sigue conmigo. Así que yo soy Roger Rabbit. <risa> dique sí, dique sí, amigo. 606-712-658, cuéntanos la tuya. Te estamos esperando hasta las 8. Las 7 en Canarias. ¿Te quedas? Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. when I gave the word now in the Juntos para siempre, e ¿eh? e s o sí, sin estar revueltos, s e s donde se generan los problemas, s t h Chocado Forever fue el segundo y gran éxito del monaguillo reconvertido a estrella, superestrella del pop, Rick a s t l e y Nueve minutos y alcanzamos las seis de la tarde, serán las cinco en Canarias, las tardes más frescas y divertidas. ¿En qué? Señoras y señores, con ustedes. ¡Ricky García! El mismo! ¡Hasta las ocho! Bueno, si te acabas de incorporar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. 606-712-658. Participa con nosotros. Hoy queremos que nos cuentes cuáles fueron los dibujos animados que marcaron tu infancia. ¿Banner y Flappy? ¿El oso yogi? ¿Comando G? ¿Te acuerdas, eh? ¿Pulgoso y risitas? b、pues、o los amigos de Energy System, tenemos un altavoz, un mini altavoz con Bluetooth, con radio f m que se llama Music Box 5. Aquí empaquetadito y a punto para mandártelo para que escuches Kiss a tope. Esto es、Play、Kiss. Con r i c k y García. Ahí vamos. Para gente divertida como tú, alcanzando las seis, las cinco en Canarias. Esto es de los Rodríguez y se llama Sin Documentos. A la vuelta y sin documentos, nos vamos a divertir como si no existiera un mañana. Ahora l l e g a i s mal e a Rand con las noticias en tiempo real. Esto es Kiss.